Hola, Pali, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, pues, eh, me alegro. Mariano, eh, bueno, ahí Dinápolis en el audio que escuchábamos eh, decía que va a enviar el proyecto al Consejo Deliberante para crear esta empresa municipal de alimentos. Eh, ¿Qué detalles conoces y nos podés contar? A ver. Sí, eh, en principio destacar lo que ocurrió el sábado sin dudas como... Que fue recibido con muchísima alegría por parte de, de de cada uno de los funcionarios que estuvimos en el en el lugar en lo particular personalmente en ese sentido realmente muy satisfecho con con el anuncio del intendente junto al gobernador me parece realmente que estamos ante una una una nueva decisión histórica a la altura del lente de la creación en su momento del Ente municipal de de transporte urbano con la generación y la creación de esta construcción del mercado concentrador de Santa Rosa. Eh, en los próximos días, entiendo, en breve el Ejecutivo estará enviando la iniciativa, el proyecto para la generación de la empresa municipal Alimentar Santa Rosa, que lo que va a hacer, va a participar o ser cabeza de, de la administración justamente de ese mercado concentrador que realmente... Eh, eh, será muy importante para la ciudad, va a tener una inversión importante por parte del gobierno provincial, entendiendo la, la situación social, el compromiso de, del gobernador junto junto al intendente de, en este sentido, y me parece necesario destacar también, Pali, que en esta, en esta iniciativa hay un trabajo conjunto entre el municipio de Santa Rosa, el gobierno provincial, la cooperativa que que es dueña y propietaria del predio donde se va a construir ahí frente al, al aeropuerto donde se va a construir el mercado uh -huh. y también la participación del, del mercado del mercado central me parece que Santa Rosa ante esto está dando un gran paso histórico en una materia en la que se habían intentado de distintas distintas iniciativas y nunca se había podido lograr a esta magnitud digamos se intentó llevar adelante un mercado municipal, se lo hizo con éxito en esta gestión, con muchísimos contratiempos, por ejemplo, la pandemia mediante y otras cuestiones que que fueron que fueron pasando la situación económica actual y igualmente el, el, la gestión municipal llevó adelante un mercado municipal junto a la escuela hortícola, que hoy son un orgullo De, de, del municipio claro Mariano hay plazos se habla de plazos de cuándo podría empezar la construcción y bueno y, y a funcionar la empresa hoy pali tenemos una reunión con, con un representante del ejecutivo municipal y ahí seguramente ah, tendremos más detalles uh -huh. que, que nos llevarán a, a saber algunos datos más respecto de, de la iniciativa y me parece muy importante digamos en eh, esas reuniones que, que se van a tener y que vamos y que vamos a llevar adelante por estas horas eh, mariano teniendo en cuenta que debe tratarse en el consejo deliberante eh, llamó la atención que no haya ningún concejal opositor participando de este anuncio el sábado eh, se los invitó se los invitó a, bueno, a participar eh, ¿Qué me podés contar de eso Sí, sí, a mí me también me llamó la la atención de alguna forma, eh mm. lo mismo, me parece que porque había representantes provinciales de de, de la oposición, lo cual eh, me sí, parece Sí, estaba que, el diputado Martín Arduin, es el único que divisamos. Mm. Exactamente. Mm. Con lo cual me, me en principio en esa línea me llamó la atención la la ausencia de la oposición. Vamos a ver si esta ausencia te, se traslada posteriormente en un rechazo o voto negativo A la, a la propuesta del Ejecutivo. Me parece que que hoy, y lo, lo recalcaban bien el, el gobernador y también el intendente, me parece que hoy, detrás de esta cuestión que tiene que ver con combatir la inflación desde el municipio de Santa Rosa, con la generación de este mercado concentrador, de cortar justamente con esta cadena y de los famosos formadores de precios, que son los que terminan eh, incentivando o aumentando digamos los, los, los productos importantes que tienen que estar en la en la canasta básica, ahí me parece que tenemos que estar todos de acuerdo del de oficialismo por parte de la oposición también. El, el paso que que se está dando también merece la responsabilidad política por parte de, de la oposición. Lo que se va a hacer es muy importante, tenemos que que es necesario que Santa Rosa empiece a administrar la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos, estableciendo justamente precios accesibles con, con la famosa seguridad alimentaria que tiene que ver con con productos de calidad a precios justos, la soberanía alimentaria también. Me parece que en esta cuestión de combatir y luchar contra contra la inflación tenemos que estar todos unidos en ese sentido porque parte del interés y las necesidades que hoy nos demanda la sociedad y en ese sentido la la gestión municipal con está está trabajando. Bien. Eh, Mariano, aprovecho y te consulto eh, de un tema que ocurrió el fin de semana en Santa Rosa cuando y esto corre por cuenta mía, lo que voy a decir uh -huh. ahora, un imbécil, eh, eh, se puso una remera, con no fueron 30.000 ni fueron inocentes, eh, y se floreó ahí en el shocking sin que nadie de los propietarios del local hagan algo. Eh, ¿Qué te pareció, bueno qué, qué comentario podés hacer eh, de esto? La verdad es que me parece una actitud realmente lamentable, uh -huh. eh, y eso hay que dejarlo en claro, repudiarlo desde todos los los ámbitos en los que se pueda digo desde el punto de vista de los organismos del estado y los organismos sociales como se me ocurre a aquellos que trabajan con con la política de derechos humanos me parece que que hay reflexiones o este tipo de situaciones ya no deberían pasar deberían ser repudiados totalmente y también me parece que hay un punto donde digo y esto lo a título personal también hay la responsabilidad del del dueño del lugar que bien tendría que haber eh, de alguna forma han sacado esa, a esa persona del lugar. La verdad que es una actitud lamentable que no contribuye a nada a un momento eh, particular, complejo, de social de, de nuestro país y, y, y lo calificaría de, de esa forma. Realmente eh, lamentable la, la situación. ¿Es probable que el Consejo se manifieste eh, a partir de la presentación de algún proyecto de repudio? Puede ser, puede, ¿Mm? sí, sí, sí bueno, puede ser. Bien. bien, Mariano, no sé si quedó algo, sino gracias eh, por estos minutos. No Pali, simplemente gracias y, y esto me parece que que la la importancia a destacar de, de una medida histórica que toma el, la la intendencia junto al gobierno provincial que va a ser obviamente su aporte en un hecho o en un punto trascendental que tiene que ver justamente Con combatir la inflación, con afectar justamente y cortar aquella cadena de formadores de precios que tanto perjudican a la a la canasta básica y a la mesa de, de los santarroseños y me parece que es fundamental en este sentido tener en cuenta el rol del Estado la intervención y demás. Seguramente en el paso de los días tendremos mayores mayores precisiones pero en líneas generales es necesario destacar esta decisión política de, del Intendente Luciano Dinápolis. Gracias Mariano, que tengas buen día. Un abrazo, gracias